Queríamos comentarte que hoy nos enteramos de que en la localidad Correntina de Empedrado se identificaron los restos de Carlos Terese Cook, Estaba enterrado como NN, lo identificó por supuesto el equipo argentino de antropología forense, sus familiares ya fueron notificados por eso nosotros lo estamos contando al aire Es uno, una de las personas que fue víctima de la masacre de Margarita Belén en la provincia de Chaco era de Posadas Misiones estudiante de trabajo social y presidente del centro de estudiantes y, y también eh, queremos contarte que hace algunas semanas estuvimos en Catamarca siendo parte del encuentro eh, anual de la red nacional de medios alternativos y tuvimos el último día la posibilidad de pasear por esa hermosa provincia al menos por las cercanías de San Fernando del Valle de Catamarca cuando regresábamos para la ciudad la verdad que de casualidad vimos un cartel eh, que daba cuenta de que estábamos pasando eh, por Capilla del Rosario eh, donde, eh, bueno, hubo De hecho, una causa, una causa muy emblemática que con condenas que después fueron tiradas para atrás eh, por la misma Corte Suprema de Justicia. Entramos, pasamos por el lugar, vimos el, el espacio de memoria que hay eh, en, la, en una especie de jardín de, de la capilla, de la pequeña y vieja capilla. Los compañeros y compañeras están homenajeados por otros compañeros y compañeras. Eh, Mantener la memoria, digamos, tiene como diferentes formas. El lunes, por la tarde, hubo una, eh, un acto en la Universidad Nacional de La Plata en, eh, en arquitectura, diseño y urbanismo. Eh, estuvo nuestro compañero Luis Sánchez, escribió unas líneas este, a propósito de esto, de lo que implica... Eh, ir a esos actos y a la vez acompañar a Nora Cortiñas, entrar a un lugar con Nora, estar envuelto de aplausos y querer hacerte chiquitito, porque sabés que esos aplausos no son para vos, son, son para ella, y tener que pasar ahí medio agachadito para que la gente pueda verla y homenajearla a ella como, como se merece. Eso está colgado en la página, pero queríamos hablar sobre esta forma, De reconocer la historia de los compañeros y compañeras eh, Vamos a charlar con Guadalupe Godoy Ella es abogada en las diferentes causas de lesa humanidad de La Plata Y hoy cuando charlábamos con alguna de las familiares que recibieron los legajos eh, Nos decían, está bueno, no, nos sugirieron, está bueno que hablen con Guadalupe Que fue un poco la que organizó todo Así que la tenemos en línea y podemos charlar con ella Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Oral y Público Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Eh, contanos un poco, cómo, ¿cómo fue el acto? ¿Por qué? ¿La idea? ¿Qué implica? ¿Qué sentís vos que implicó para los familiares recibir los regajos. Bueno, eso eh, yo participo de eso porque eh, soy parte de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Uh -huh. eh, soy ahí la... tengo un título larguísimo, ¿verdad? la directora de programas de memoria de reparación me histórica. Bien. Eh, y uno de los programas, precisamente, es el de reparación de legajos, que tiene que ver en realidad con una iniciativa que había hecho también el Gobierno Nacional en, eh, a partir del 2012, 2013, uh -huh. que era eh, la reparación de los legajos de los trabajadores estatales eh, que habían desaparecido, que habían sido víctimas del terrorismo de Estado y que en general... lo que había sucedido era eh, que había quedado registrado el abandono de cargo. ¿no? Claro. Eh, surgió en parte por eso, eh, y después, en realidad fue creciendo, porque por un lado era eh, bueno, dejar constancia del verdadero motivo de la desvinculación laboral en el caso de los docentes y, no, y trabajadores no docentes de la universidad, Eh, pero después también estaban eh, los casos de los debajos de estudiantes donde constaba la deserción y, y en realidad el verdadero motivo era el secuestro y la desaparición y después uh -huh. finalmente se consideró que lo que había que hacer era dejar constancia del carácter de víctima de terrorismo de estado de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria uh -huh. o sea, ya fueran estudiantes o o que tuvieran algún tipo de vinculación, o que fueran trabajadores. Claro. Y realmente, al principio, yo no, creo que no, no dimensionamos el efecto que tenía eh, este tipo de eh, producción, de resoluciones formales, institucionales, y, y fue muy impactante. Eh, uno de los primeros, El primero que hicimos fue el que tenía que ver con trabajadores docentes y no docentes, Ahí empezaron otras problematizaciones también, ¿no? porque al principio era eh, víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militaria, y ahí aparece que en realidad el inicio del terrorismo de Estado en la Universidad de La Plata es el homicidio de H.M. Miguel, eh, los trabajadores que aparte eran parte de la gestión de la Universidad Popular, digamos. Uh -huh. El... en octubre del 74, ¿no? que ahí se había desencadenado la intervención, bueno, eso también genera toda una discusión, uh -huh. eh, porque es terrorismo de Estado en un Estado en teoría democrático. Y bueno, así, así muchos desafíos, digamos. Claro. Eh, el segundo tuvo que ver con un pedido del de batillado de Bellas Artes, que quería entregar los legajos de los estudiantes eh, víctimas de lo que se llama la noche de los lápices. Entonces ahí aparece también la recepción de las propias investigaciones académicas donde eh, no se puede acotar eh, a la noche de los lápices al 16 de septiembre lo que sucedió porque en realidad la persecución a los estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata arrancó a principios de septiembre entonces ahí aparecen los nombres también de otros desaparecidos y de otros sobrevivientes. Bueno, son como desafíos, arquitectura, que fue el acto del otro día, era un desafío mayor porque eran 100 miembros de la comunidad universitaria eh, pasaron por eh, arquitectura y luego fueron víctimas del terrorismo de Estado, entonces, eh, bueno, los que estuvieron lo vieron, ¿no? Uh -huh. en, un acto enorme, una expectativa enorme de los familiares, con todo lo que implica arquitectura. Eh, los primeros actos que se hicieron en la universidad eh, tuvieron que ver con la Facultad de Humanidades y con la de Arquitectura. Eh, muchos consideran que el momento del surgimiento de, de hijos es el acto que se hace en el año 95 en la Facultad de Arquitectura, que, cuando se inaugura la Espiral, que es un, uno de los primeros monumentos dentro de un espacio eh, institucional que se hace en homenaje a los desaparecidos. Así que, bueno, también tenía toda una carga emotiva muy fuerte. Uh -huh. eh, ahora estamos preparando el de Humanidades, eh, de, el del Liceo Víctor Narcante, que es uno de los colegios secundarios. Y uh -huh. la verdad que cada uno de ellos lleva a un montón de, de, de otras historias que, que bueno, eh, ya estamos contando. Claro, si sí, uno supone que... Eh, porque Es, es un intento de imaginar que sienten los familiares, no es difícil, no, no, no te vamos a pedir a vos, ni lo vamos a hacer nosotros, poner en palabras lo que ellos puedan sentir. Eh, pero a la vez uno lo que imagina es que, eh, obviamente cualquier homenaje siempre es bienvenido, pero los, los homenajes de, de instituciones que de alguna manera en aquel momento... Eh, en muchas circunstancias propiciaron el terrorismo de Estado no sé si es puntualmente este caso en todo caso te lo, te lo estaría no, preguntando pero sí. pero digo me, me parece que hay, hay algo de eso también la institucionalidad de, del acto le debe dar a los familiares algún a, a, algún interés que un acto en una plaza quizás no, no tenga si, si viene de la mano de otros compañeros no sé, qué sé yo sí, hay, hay, um... La reparación se hace con una resolución que, que firma el presidente de la universidad, que es una resolución primero que detalla, eh, en, en el caso de la arquitectura, por ejemplo, tenía eh, más de 30 páginas, detalla una biografía de cada uno de, de aquellos a los cuales se le repara el legajo, y esa biografía habla de sus pertenencias políticas, de sus trayectos académico, pero también de sus asientos militantes, eh, no teme decir eh, que pertenecían a, al PRT y, y cayeron en Montechingolo o Bien. que pertenecieron a la organización Montoneros o al TCML y fueron víctimas del operativo Escoba. Digo, hay una eh, hay también una disputa en dejar una huella institucional claro. con ese tipo de contenido. Y además dice, eh, eh, cuando se hace la descripción de cómo la universidad es víctima, pero también victimaria. Eh, la universidad es víctima del terrorismo de Estado, en tanto atraviesa las intervenciones, eh, es intervenida en el caso de La Plata, eh, primero por lo que es la misión Iván Isevich, o sea, la derecha que durante el gobierno de eh, María Estela Martínez de Perón eh, interviene las universidades nacionales, termina con los proyectos populares y después, a partir de la dictadura militar de la Marina, ¿no? en, en el caso específico de la Universidad de La Plata. Uh -huh. Ahora, eh, es víctima por eso, pero también por eso se transforma en victimaria. Claro. Porque eh, esa institucionalidad del de Estado terrorista no solo genera la expulsión, las cesantías, la persecución, sino que muchas veces eh, los aparatos de inteligencia van a utilizar las propias informaciones de la universidad y muchos docentes van a ser quienes detecten a quienes hay que secuestrar y desaparecer. Uh -huh. Entonces también eh, son actos de homenaje, pero son actos de profundos replanteos institucionales. Claro. Eh, porque cuando se pone en palabras quienes propiciaron... Eh, quienes eh, favorecieron el terror y quienes fueron parte bueno, eh, digamos eh, de ahí salen también otras aristas ¿no? mm -hmm. y en la búsqueda documental para, para llevar adelante estas resoluciones bueno también aparecen cuestiones que después se eh, eh, que aportan en las causas por delitos de lesa humanidad. Claro, claro, claro. Estamos charlando con Guadalupe Godoy, hablando de los homenajes de la Universidad Nacional de La Plata a compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que eh, sus familiares están recibiendo los legajos del paso por la universidad. Eh, te cambio de tema por dos, aprovechando que te tenemos al aire y en tu calidad de, de, de abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad. La, la primera pregunta que quería hacerte es, no sé si habrás tenido ocasión de leer el fallo de cámara de Rosario comenzamos el programa de hoy hablando sobre eso y la eh, del carácter de mm, este, no lesa humanidad digamos para lo que fue la muerte de la Rabure y ese intento de eh, enarbolar la teoría de los demonios de manera judicial eh, una, una opinión al respecto porque me parece que había como una expectativa en general sobre qué iba a resolver la cámara había una expectativa, eh, tengo el título y lo tengo en mis documentos pendientes para el fin de semana, porque con los estábamos justamente terminando lo que tenía que ver con, con la entrega de legajos y además, bueno, con algunas cuestiones en el juicio tan justo... Eh, Se está llevando adelante acá la plata, así que no, además, no lo leí todavía. Además fue... la alegría, pero no lo leí. Y además salió un viernes casi a la noche que se, se eh, pudimos acceder a él, así que se entiende también eso. Eh, lo que nosotros pudimos leer, eh, en todo caso después te consultamos si leímos bien, falló unánime, categórico, eh, sobre el carácter prescriptible de delitos como la muerte de... De la Rabure incluso deja algunas dudas respecto de si la Rabure eh, murió a manos del ERP o si este, se quitó la vida eh, por ahorcamiento, pero nos pareció súper categórico y fundamentado. Sí, eh, había había muchísimas expectativa porque realmente todo, digo, cada una de estas ofensivas, eh, sabemos que el contexto político siempre ayuda a las decisiones judiciales. y ahora que había mucho temor eh, ha, ha sido un alivio muy grande y igualmente eh, no, no me animaría a opinar hasta no leer los fundamentos porque últimamente tenemos experiencias muy complejas sí, sí. donde eh, digo hace unos años compartimos mucha alegría por las condenas de, a los miembros de la CNU en la, en la causa de Mar de Plata por ejemplo y después cuando se leían los fundamentos y la letra fina que mandaba a investigar eh, mm. a eh, montoneros por claro. los crímenes en teoría cometidos en la misma época, bueno... Bueno, de hecho, los, el abogado de la RAURE, digamos, aprovechó estos fallos, el de La Plata también, sí. el de CNU de Pomares, este, para eh, argumentar en su favor y decir, mire, hay fallos que dicen que hay que investigar estas causas como crímenes de lesa humanidad. Y la, otra, la otra pregunta que quería hacerte tiene que ver con, este, con el Checolás, que además nos estamos acercando a un nuevo aniversario De la del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, así que siempre conviene tener a mano recordar a, a Miguel Achecolás cuando se acerca esta fecha. Eh, y, y bueno, allí el diario Clarín hace algunas semanas publicó una noticia en torno de su pedido para ser este, reintegrado como integrante de la policía eh, y me, me a mí me sorprendió lo que me sorprendió de eso ni siquiera fue su pedido, me sorprendió que Clarín diera cuenta de que recién, hace, recién el año pasado fue exonerado de la fuerza Ay, sí eh, A ver, cuando produce la primera sentencia, la del 2006, ahí eh, eran los primeros juicios, ni siquiera se nos había cruzado por la cabeza, lo, lo digo como autocrítica, tampoco al fiscal y mucho menos a los jueces, que una de las medidas a, a pedir, digamos, de, de, de las cuestiones accesorias, además de, de la condena en sí, fuera eh, la cuestión... Eh, de informar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que fuera exonerado. En parte, insisto, lo digo también como autocrítica, por el desconocimiento de eh, que existían, eh, que todavía tenían los cargos, ¿no? Eh, como en su momento habían sido parte de la Causa 44 en el año 86, realmente creo que todos consideramos, o, o vimos por obvio, que habían sido exonerados. Uh -huh. eh, En ese momento se nos respondió, eh, cuando nos, cuando nos damos cuenta de esta cuestión y empezamos a, a averiguar, se nos respondió que hasta que no hubiera sentencia firme, no, no se tomaba en ninguna medida. Claro. Bueno, estaba bañando en esa época, muy garantista él, y bien, no se tomaba ninguna medida. Eh, después, directamente se empezó a pedir en los alegatos y eh, los fallos judiciales. Uh -huh. Eh, ordenaban que se comunicara a eh, la, la institución de pertenencia para proceder a la exoneración y demás. Y ahí se nos planteaba que eh, la única, el único efecto práctico de la exoneración es eh, la pérdida de, de, de la jubilación, pero que en los casos, en caso de estar casados o demás, como tiene, eh, digamos, eh, Bueno, formalmente, a nivel administrativo creo que se llama eh, carácter alimentario. Al tener carácter alimentario no se le puede quitar. ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue pasando el tiempo. No nos olvidemos que la Corte recién empezó a dejar causas firmes. En el caso de La Plata tardamos muchísimo tiempo. Eh, al día de hoy, la segunda condena de que el circuito CAM hizo que se hizo en el 2012, no está firme. Uh -huh. Solamente la del 2006. Y entonces, eh, bueno... Pasó el tiempo, eh, el año pasado, o el anteaño, cuando Cantón llega, descubren esto, y realmente hacen un, un buen aprovechamiento mediático. Eh, sí. eh, no es casual, Clarín lo no, publicó no, no, no, la vez claro. anterior y también lo vuelvo a publicar ahora. Sí, claro. eh, y hacen un excelente aprovechamiento mediático. Después mm -hmm. Las redes decían <ríe> que todos los genocidas habían seguido... Eh, como parte de, de la plana policial y tienen razón. Y bueno, y entonces ahora lo que se publica es, porque se le notificó el Chocolat de esta medida recién ahora, o sea, pasó un año y recién ahora se le notificó y él apeló. Uh -huh. claro. Y han rechazado su apelación. En realidad no es que quiere, bueno, se tituló el Chocolat, quiere volver. lo que no quiere es que le saquen los beneficios. Claro, claro, quiere cobrar, digamos. Sí. Quiere y bueno, y aparte es una persona orgullosa en ese sentido y, y siempre que le dan una posibilidad de reivindicar, reivindica. ¿no? A mí la verdad que mucho más que eso lo que me preocupa es que en este momento si bien hemos logrado que vuelva a, a, a cumplir prisión efectiva eh, ahora estamos con un juicio donde eh, directamente lo exoneraron ahí sí lo exoneraron de, eh, de tener que presenciarlo Eh, ya habían logrado todos que no tener que venir hasta La Plata uh -huh. a estar presentes en los juicios directamente lograron eh, que el tribunal los autorice a no tener que presenciarlo por videoconferencia ni no siquiera pueden. eso, pueden no. pueden quedarse jugando al fútbol en el penal eh, totalmente sí. uh -huh. eh, esa es la situación en la que estamos en ese momento juicios como rápidos, acépticos donde, es más, el cuarto juez, el juez que tenemos de repuesto para el caso de que alguno de los tres les pase algo Eh, también sigue sí, el juicio por videoconferencia y bueno lo que vemos en realidad la pantalla apunta a la ventana en teoría de su oficina, así que Tenemos que imaginar que el cuarto juez está escuchando. No sabemos eso. si está, está la cámara. No la, la cámara sí está y alguien prende el Skype, pero no sabemos si Exactamente. el. Exactamente. Eh, eh, realmente digo, eh, me río, pero no, simbólicamente, lo vivimos como una falta absoluta de respeto a quienes tienen que poner en el cuerpo ahí, que son las víctimas, los sobrevivientes, los familiares sí. que van de que y ni siquiera. Hoy eh, tienen el derecho, digamos, de que los escuchen, que los tienen que escuchar. ¿no? Simbólicamente es un gran retroceso. Sí. Un abrazo y muchas gracias como siempre, Guadalupe. Abrazo a ustedes, Guadalupe Godoy, eh, militante, abogada, <coughs> allí en La Plata sobre las diferentes causas eh, que hubo por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad. Y además, bueno, como acabás de escuchar. Eh, está en la universidad y por eso se están entregando los legajos a los familiares y las familiares de eh, compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.